Variada y fina de cristales para tu vida. Nadir distribuye y comercializa en la Argentina MF Distribuidora. Colectora este 1493, kilómetro 30, Panamericana. Ventas arroba Niebre, cuando quema, si la nube te arrastras, llega a un sitio final. ¿Cómo les va? Muy pero muy buenos días, bienvenidos a este nuevo programa de esto que es uno contra uno, el último de la semana con la Liga Nacional como excusa, con la Liga Nacional en su etapa definitiva. Volvimos de Comodoro Rivadavia en la madrugada y noche de ayer, ya estamos preparando el viaje para irnos a Santiago del Estero. la serie está 2 a 2, tremendo juego, ha ganado Gimnasia de Comodoro, empardó la serie, confió... En su juego y nosotros vamos a repasar en este último programa de la semana de uno contra uno aquellos protagonistas que fueron pasando a través del aire de AM570 y de uno contra uno web.com con Damián Fernández, con Noelia Leador y de Bahía Blanca con Matías Traversa, el equipo que desde hace seis años está todos los mediodías informándote de básquet, compartiendo una hora para que vos puedas disfrutar del mejor básquetbol que es el básquetbol de la Liga Nacional. Arrancaba nuestra semana con un entrevistado de lujo, Nicolás Ricciotti, que nos contaba esta nueva oportunidad con la selección argentina. De la gira, por cierto, van a ser de, eh, casi unos 10 días, donde bueno, allá vamos a dedicarle eh, mucho tiempo al aspecto práctico y ir poniendo de a poco bueno los sistemas que que queremos para, para jugar el, el Panamericano. Yo sinceramente no, no he jugado nunca en Panamericano y los chicos que sí lo hicieron me, me dicen que es un torneo un torneo increíble. Bueno, vamos a ir a, vamos a ir a ganarlo. No contrato con Tenerife eh, me quedan eh, un año con, con opción a otro y bueno, eh, en principio mi idea es seguir ahí. Partido motivo, partido en Mar del Plata, en su casa prácticamente. El más ganador de la historia de la Liga Nacional, Leonardo Martín Gutiérrez. Uno de los que siempre está, uno de los que siempre aporta. Eh, un jugador diferente que ha marcado una historia en la Liga Nacional de Básquetbol y que ha sabido ubicarse y, y entregar lo mejor de sí de la selección argentina. Ya no va a ser más con la Celeste y Blanca y en una gran idea entre la gente de entre la selección argentina, la confederación argentina de básquetbol y la asociación de jugadores, tuvo su homenaje y después un homenaje emotivo con mucho público donde Argentina le gana a Uruguay en su primera presentación y después lo tuvimos en los micrófonos, en una extensa y muy buena nota con Leo Gutiérrez charlamos y nos dejaba algunos conceptos No esperaba tanta gente en la cancha, parecía hacía mucho que no... No veía tanta gente seguir a la selección. Yo realmente hace muchos años que estoy en la selección y, y tomar la decisión de, dejar, de dejarla y dar un paso al costado no fue fácil. Disfruté a Sergio todo lo que pude en la selección eh, y siempre agradecido, tanto a Sergio, a Rubén, a Julio. Siempre supe cuál era el lugar que tenía en el equipo y... y siempre estuve en ese lugar nunca quise irme por más o, o pretender más bien hasta luego Leo seguramente en algún lugar de la selección argentina vas a estar en otro momento de tu vida en otra etapa de tu carrera como profesional dentro de lo que es el básquetbol en esa noche Argentina le ganaba a Uruguay 67-51 tenía a Nicolás Ricciotti Con quien ya hablamos y lo escuchaste con 17 puntos como la máxima figura. Otro de los que tuvo buena planilla fue Marcos del Día, el pivot que ya renovó para jugar en obras sanitarias y que lo había hecho casi finalizando la temporada anterior, sumó 8 puntos y 10 rebotes. Camino a la barriga, segundo partido frente a Uruguay, Marcos del Día. nos decía lo siguiente. Acabo mucho la parte física y y la parte técnica también el oveja más o menos ya nos va transmitiendo todo lo que quiere para, para el equipo cómo quiere que juguemos tiene mucha llegada de jugador Me, creo que esa es la gran virtud de él el panamericano es lo más importante que podemos jugar vamos a intentar de, de llegar de jugar lo mejor posible y, y de, de ponernos la, la, una motivación de, de lograr lo importante Lo metimos en la final, estábamos en Comodoro, tuvimos una linda charla con, con Diego Cabaco, uno de los aleros más importantes, se ha ido asentando, más importantes que tiene en este momento la Liga Nacional a nivel nacional, justamente, a nivel argentino. Eh, uno de los que mayor cantidad de partidos jugó, junto a Bruno Lava, que, que está teniendo una, buena, una muy buena temporada, un hombre que se ha ido asentando con el correr de los años, que ayer cumplió años, precisamente, Eh, durante un cuarto punto de la serie que mandan manda un beso grande como siempre a su hijo y han, esto nos decía Diego Cabajo en el socio Fundadores al término de la práctica la serie larga a nosotros y, y bueno, eh, por ahí sí molesta, eh, sabemos que tiene una defensa premiante han jugado así de esa manera todo, todo el año al medio full, como todo el mundo lo sabe, pero bueno, hay que, hay que soportarlo, salir a jugar la localía hemos, hemos jugado bien todo el año acá Eh, nos hemos sentido muy, muy cómodos eh, con el apoyo de la gente. Por ti será por mí, será por todo lo... La final de la gran protagonista, la gran estrella de esta etapa de la Liga Nacional. Están jugando los dos mejores, los dos campeones, donde la Conferencia Sur y el de la Conferencia Norte. Parecía que era barriga de quimsa por el arranque que tuvo y por la autoridad con la que ganó los dos partidos. Después... Ya en el tercer punto de la serie le costó a Comodoro, pero encontró su lugar y después producto de un suplementario se quedó con el tercer punto. Ganó con mucha autoridad el cuarto y antes de este cuarto partido, preocupado, sabiendo que la situación no era tan cómoda como, eh, como lo fue durante gran parte del campeonato, Silvio Santander me decía lo siguiente. Que, que mantener este, la energía y la intensidad para poder defender también es cierto que Que Gimnasia lo va a querer hacer aquí y lo, ha, lo ha hecho muy bien todo el año. Pero creo que la intensidad y la energía y, y poder defender el bloque lo podemos ver siempre. Será por mí, será por Uno de los que se lesionó en la etapa final del playoff y que está recuperándose de a poco. Todavía no está con confianza y está claro en los minutos que le ha dado Gonzalo García a Pablo Orvieti, que hasta ahora es el que menos ha jugado en la etapa final. ...de esta Liga Nacional... ...tan solo 12, segundos, 12 minutos... ...sumó Pablo Rieti en los cuatro partidos... ...que se llevan disputados... ...en este empate transitorio entre... 15 a 2... gimnasia de Comodoro 2... ...pero también a la salida de uno de los entrenamientos... ...en el, en el gimnasio contiguo... A, ...al socio fundador es Pablo Rieti... ...manifestaba lo siguiente... ...pasó cuando volví del primer desgarro... ...que por muchas ganas tenía... ...hice un esfuerzo de más... ...y se me volvió a abrir... Así que estoy con un poquito de eso en la cabeza. tema táctico hay que cortarle la corrida, los rebotes ofensivos. Vienen muy rápido, tienen un equipo muy largo, se defiende mucho. Hacen cambios constantemente, los jugadores entran renovados. La palabra de Pablo Rieti cordobés, quien fue campeón de la Liga Nacional para Atenas de Córdoba siendo muy juvenil y quien compartió equipo con Sam Clancy, ya cuando Sam vino a la Argentina jugando para 9 de julio de Río Tercero. Y por último, en una de las notas quizás eh, estelares, y no digo estelares por así por este, es, es figurita difícil o estelares porque fue una gran nota, ni mucho menos, sino porque es uno de los grandes protagonistas De la serie final. Venía con 79 playoff jugados o 79 partidos de postemporada. Hablamos del Maragato, como dice mi amigo Juan Carlos Chile... Lionel Shatman. Y en esos 79 partidos nunca había tenido dos actuaciones como la que tuvo en los últimos dos. Sus mejores marcas fueron 32 en el partido número 3 de la serie, siendo el Santo seguro de la noche con una estupenda actuación, sobre todo en el segundo tiempo, traía ocho en el primero y termina con 32 hablamos de Lionel Shatman, y en la noche de ayer fue el gran goleador, con 24 puntos y también con siete en el primero y un tremendo segundo tiempo. Leonel Shatman nos decía lo siguiente. Somos un equipo que tenemos carácter, eso sí, en es una situación límite, por ahí nos, nos fortalecemos más, obviamente sabemos que no tenemos que llegar a estar en una situación límite para reaccionar, pero bueno, eh, por ahí el otro equipo también juega, obviamente el año pasado tuve un buen año acá eh, Gonzalo y todo el cuerpo técnico mis compañeros me brindaron toda la confianza como para hacer una buena temporada Pasaban los protagonistas por AM570 en Radio Argentina con Damián Fernández, con Noelia Orman con Matías Traversa hasta la una, hablando de básquetbol La Liga Nacional está en la etapa final. Gimnasia empató la serie 2 a 2. Poneme la música, Dami. Será ti, será Uno contra uno, radio. Todo el básquet en el aire. Hasta el aire. más anoche de gimnasia de Comodoro con mucha autoridad jugando un, un muy buen básquetbol un equipo compartíamos esta mañana el concepto con, con Marcelo Novela, a quien no le contesté pero pero comparto lo que lo que me, pre, lo que me preguntaba o lo que me decía este gimnasia está más, más tranquilo maquilló mucho mejor su ataque es este mucho más más directo y ya me van a corregir mis compañeros y amigos